Primera vez en Bucaramanga, directamente desde los Estados Unidos, por j i p e n Este 12 de noviembre, en el Coliseo del Colegio Adventista Libertad, desde las 6 y 30 de la tarde, no te lo puedes perder. Consigue tu pase desde 17 mil pesos en gradería, 20 mil pesos en sillatería. Con el auspicio de la Iglesia Adventista de Filadelfia y Turismo, Exploración y Aventura Limitada, TEA. Invita a Gospel Radio Internacional.